y sí, eh, bueno hemos tenido varias visitas ya de, de, de canapa de, de, de familias uh -huh. que están este hablando esto de, de este proyecto para la legalización del cannabis uh -huh. y bueno este hoy el, el abogado uh -huh. eh, este húngaro uh -huh. García húngaro nos ha alcanzado un, un manual bastante extenso ahí que bueno vamos a leerlo detenidamente uh -huh. y bueno vamos a tratar de ahí de, de, de ver en qué eh, si llegamos a uno un acuerdo pero este bueno yo estoy hasta ahora no no he fijado mi posición porque en su momento voy a eh, la voy a fijar en el recinto eh, hay mucho que, que seguir leyendo estudiar el debate la verdad eh, está para seguir este es muy extenso eh, muchas dudas aunque todos los profesionales y personas que han venido a seguir a darnos su, su, su experiencia, uh -huh. eh, siempre después nos queda algo ahí en el tintero, como quien dice, porque no hemos preguntado. Pero bueno, esto sirve eh, con este esta eh, información que nos ha dejado hoy el doctor para seguir leyendo y evaluando el tema, así que bueno, por el momento y eh, no nada más vamos bien, a ver ¿Eh? Eh, cuáles son las dudas que más preocupan en este caso que vos estás diciendo estás planteando eh, bueno los efectos colaterales eh, el, el quién va a tener la, la, la quién va a ser el que cultiva el, el, el registro en eh, la plataforma que se va a armar en el registro ese como dije en un momento lo planteé es eh, el menor si es el que tiene que el menor es el que tiene que tener la, la, la, la, la dosis en las gotas como han dicho eh, cómo va a estar en el registro si el, el nombre de ese menor que no pues sabemos que el nombre de un menor no puede darse a conocer aunque va a ser un registro muy este que lo, no va a poder acceder más en eh, las personas más que los profesionales no cualquier ciudadano común y bueno eso de por sí es lo que primeramente me preocupa o sea están muchos eh, temas Todavía hay que resolver y yo no los veo claramente, eh, eh, eh, vaya la redundancia, claros. Así que bueno, pero para seguir leyendo y, y ver si podemos eh, tener la mirada de otro de otro profesional. ¿Ustedes creen o por lo menos vos crees que puede tener algún efecto colateral el uso de cannabis medicinal por la pregunta que, que has hecho? y eh, mira desde, bueno yo no soy profesional pero uh -huh. bueno eh, para mí sí este pero bueno es como te vuelvo a repetir vamos a seguir leyendo estudiando porque eh, esto es para este, un estudio día a día eh, con, con mi equipo que vamos a eh, tratando el tema y, y bueno y vamos a ver qué, qué es lo que pasa pero falta falta el debate tiene que continuar Bien. ¿sí? y qué pensás de las personas que vinieron a, a contar su experiencia personal con el uso de cannabis eh, oh, si sí, la verdad que ante muy muy predispuesto uh -huh. eh, y sí cada unos se, se pone ¿no? en, en, el, en cada uno en lo, en lo que se refiere a su más a los niños en, en los adultos mayores este que, que bueno por sus dolencias sus dolores pero este bueno cada uno desde su lugar eh, sabe a ver si que, a ver qué es lo que uh -huh hasta a ver uno se pone también como decía el, el primer eh, este matrimonio que tiene a su hijo con este una epilepsia refractaria uh -huh. este este uno sabe no quiero estar en su lugar uh -huh. pero bueno Por eso, te vuelvo a repetir, tenemos mucho para seguir eh, leyendo, estudiando y más que nada seguir escuchando a profesionales uh -huh. que que son los que no tienen, tienen lo justo y que nos van a dar la información real. Bien. ¿Vos le indicarías que a un familiar tuyo, a algún amigo, un conocido que esté sufriendo esto, consuma cannabis medicinal o no? Eh, no, por el momento no, porque me quedan dudas uh -huh. como te, y bueno, No puedo estar diciendo que sí, que lo consuman cuando tengo ciertas dudas, que, que no no puedo, no soy profesional. Y uh -huh. es más, tampoco, como lo han dicho, este tiene sus, si son 5 gotas, 10 gotas, 15 gotas, o sea, eso todavía está por por, por verse, a ver cómo eh, no lo termino de, de yo tampoco de, de, de, de sí, a, a, de digerir, de digerir uh -huh. los profesionales tienen que evaluar. Que, bueno, pero ahí ya ya vamos a dar a conocer ¿eh? nuestra postura. Bien, la postura en el consejo o en la sesión eh, va a tener mucho que ver con el lugar donde representás, que es el tiernismo, digamos, el tiernismo, ¿qué, qué posición tienen en esto? Más allá que vos sos parte de este, de este bloque eh, político. No, no, por el momento no, no, no, no, no, no, no se ha hablado, así Bien. que es así que no. Voy a voy a, vamos a esperar, eh? A ver, bueno. llegado el momento ahí vamos a van a, se van a, a, a enterar, como quien dice, pero bueno, es para seguir estudiando y leyendo mucho, eh. Gracias, Fabián. No, nada, gracias.